y eh, algo de lo que estuvo sucediendo el viernes pasado en undave en la, en la universidad de avellaneda donde hubo una muestra de diferentes eh, cooperativas que pudieron ir de eh, diferentes compañeros eh, compañeros del fogón compañeros de la fray Luis beltrán eh, que nada pudieron exponer lo que hacen desde sus cooperativas en un espacio como una universidad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 reprimieron y los arrestaron y en este momento se está luchando por la recuperación de sus libertades. Sí, seguimos por esos compañeros y va a haber un poquito más de eso ahorita nomás en el Notting Fairness. Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Reactual.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 que mi sociedad se volvió un poco más colectivista Que un artista cubre bien, pero se ve que no utopía pesadilla En la mente está tornada de genaco capitalista, ja, si es que eso existe Ponerle el nombre que vos quieras para mí es el mismo chiste Vienen, tomando deuda, privatizan, vos lo viste. Después de tantos muertos no entiendo cómo lo eligen Y es que no hay plata, no hay plata compañero, no hay plata No hay plata compañero, no hay plata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 Esto no es cerrar, se trata de imbecilidad Yo ya me pudrí, mi nivel de agresividad Crece a la par de tanta necesidad Si la adversidad es alta, te invito a estar del lado piola Porque esas no, alianzas mochas sin plata se quebrarán no en plata, no hay plata compañero No hay plata, no hay plata compañero No hay plata compañero no Subió el gas, subió el arroz, subió el aceite También subió la leche y el pan Subió el agua, los fideos, el detergente y algo más Subió todo, pero todo, pero lo que ganas Así es como nos usan, así es como te expulsan Abandonos del Estado, obras inconclusas La pudro sin pedir permiso ni disculpas Es corresponsable en una fábrica de y excusas para... Continuamos con Al Gran Pueblo Salud Continuamos con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 y m, trabajamos con ellos y con él lo que nosotros sí. lo que hicimos fue, fue son lo que este ven ahí La el almaón eso y las paredes las estructuras de las paredes la paredes allá de las flores, flores. así que estamos nuestro <risa> gran proyecto es una casa así que por eso te toó tenemos la fábrica que donde con ellos nos invitan trabajamos, no trabajamos tenemos todo. las máquinas de ahí empezamos a trabajar así con darle voz de la parte de hermano Uh, mi nombre es Mayra Yanequínez, soy la cooperativa Plumerillo, eh, de la organización Los Pibes del Fogón en la Avellaneda. Eh, nosotros somos tres cooperativas trabajando en conjunto, eh, reciclando panel, como ya dijeron las chicas. Así es, así es. Eh, ahora va a continuar Mayra, pero quería hacer un...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 Esa tecnología está acercada, no llega. Y si llega es muy cara, es impagable y es obsoleta rápidamente. Muchas personas del barrio eran familias de 8 o 10 con un teléfono para estudiar, trabajar, todo lo pide la casa. Entonces, ¿la, el objetivo cuál era? Era transformar esas herramientas que de momento eran basura, desechos que las empresas del Estado no terminaban de ubicar y que encima contaminaban un montón, y transformarlas en ser una herramienta para el trabajo, para la educación, para el vivir.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 pero que juntos y si nos organizamos podemos solucionar temas de tecnologías como el, el tema del hambre el tema de la vivienda como todos los temas que nos sí. ha quejado buenísimo buenísimo y eh, vamos a cerrar con este audio eh, muy yo diría tímido pero no tan tímido porque sabe lo que habla eh, Pili nuestra compañera querida del fogón de la RTF sí que es Reciclado Tecnológico el fogón así se llama este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 Eh, los espacios de lucha que tenemos que, que tener en función de cómo se están consolidando los poderes eh, Prescindiendo de nosotros, pero nosotros vamos a prescindir de ellos ¿Solo, Dona sangre, se necesitan entre 300 y 400 donantes por día No esperes que te lo pida, siempre se necesita Conocé como donar en buenosaires.gov.ar barra donasangre Buenos Aires, ciudad, vamos por más si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital del primero de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gob.ar .com barra comunicación social. Buenos Aires, ciudad. Vamos por más. Venite a la Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Bien.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 Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El enfoque. para que se apunte, caché, no no va Entre nosotros no somos los enemigos, trato más con la shuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiera ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente mi enemiga y entre igual de la mejor. algo positivo transformado en arte. FM Riachuelo, la 100.9. 100 antes de colgar los guantes. Ella le damos la bienvenida. Hola Lucero, ¿cómo estás acá? Martín y Mónica te saludan. Buenas tardes, compañera, compañero, ¿cómo andan? Y acá, ¿no? Viendo todo lo que está pasando y, y tratando de co comunicar en estos momentos la situación la, la cual están viviendo y que todavía tenemos compañeros ahí. Para comenzar, ¿no? Antes de, de empezar a debatir sobre esto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 Y, y a partir de allí entramos en una democracia con, con una crisis dirigencial que no termina de saldarse que todo lo, por todo lo contrario eh, llegué al 2001 estoy haciendo un poquito de historia, con el perdón del profe Martín sí. que está ahí que se de esto pero digo, llegamos al 2001 con una eh, con que se vayan todos con, con el pueblo ya despierto y, y atento y entendiendo de que había una crisis fenomenal de la clase política bueno,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 no es solamente problema de la clase política es problema de los sindicatos, de las organizaciones populares toda situación de organización tiene la dirigencia en crisis eh, nosotros mismos estamos en crisis nuestras organizaciones están en crisis y eso eh hace que eh, eh, eh, eh. eh... ¿Ale, ¿nos Ale, ¿nos escuchás? ¿nos escuchás? no te escucha Ale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 Y escuchar, yo creo que es un tiempo para para escuchar y dinamizar lo que lo que surge hoy mismo, hace un ratito nomás, eh, el puente eh, Nicolás de Nicolás Avellaneda está cortado yo pensé que era parte del dispositivo policial para evitar no la cosa eh, ¿no? Para, para evitar que entre gente a la ciudad por el conflicto que se está viviendo en el Congreso y resulta ayuda a que el puente de Avellaneda está cortado por un pibe eh, por